Dentro de la novena, como se está haciendo últimamente, nos han encomendado los franciscanos el que hagamos este día, que hagamos el ofrecimiento. Y nuestro ofrecimiento es precisamente el de todos aquellos franciscanos que fueron trabajando por nuestra provincia, franciscanos. Religiosos de la primera orden, sea orden de los menores como de los capuchinos, franciscanos también de la orden franciscana seglar, franciscanos de las distintas congregaciones franciscanas, y todos han ido ofreciendo su vida, sus cosas por nuestras comunidades. Y hoy queremos unir todo eso para ponerlo ante el Señor. ¿Por qué? Porque si algo se pudo hacer fue por ese don de Dios. Y, ese, y las cosas de Dios hay que devolvérselas a Dios. Hay que entregárselas a Él y hacer entonces que en Él tengan sus frutos, su bendición. El lema de hoy. El encuentro con Cristo, encuentro con el Hermano. Nos lleva a pensar que nuestro caminar como cristianos, nuestro caminar aquí, es un caminar en búsqueda. Y esa búsqueda es de aquel que tiene que ser el motivo de todos nuestros intereses. Cristo Jesús es llegar a conocerlo, es llegar a descubrirlo, es llegar a sentirlo en nosotros, y eso mismo va a hacer de que nosotros, sintiéndonos en comunión con ese Cristo, nos sintamos también en comunión con todos aquellos que Cristo ama, con todos aquellos a los que Cristo quiere brindar, quiere hacer presente su amor. En la carta a los Colosenses leíamos recién de que Jesús es el icono del Padre, es esa imagen del Dios invisible. Él nos hizo presente a Dios para que nosotros podamos de alguna manera conocerlo, para que nosotros podamos entonces a través de Él descubrirlo. Por lo tanto, ese ir al encuentro con Cristo es, ir, es ir al encuentro con el Padre. Y es querer de que el Padre esté actuando en nosotros y nos esté llevando para que en todo hagamos su voluntad, para que en todo vayamos realizando esa obra de Él. Y la obra de Dios es precisamente que el hombre, escuchándolo, siga sus caminos, escuchándolo, responda generosamente. A todo lo que el Señor le va encomendando. Y leíamos en el libro del Deuteronomio cómo、eh, Moisés recuerda al pueblo el hecho de que tienen que estar dando una respuesta a Dios, pero una respuesta a algo concreto, a algo que está en ellos, con ellos. Por eso les recuerda de que. Lo que el Señor les pide no es algo lejano,、eh, que esté más allá de la, en las alturas o más allá del mar, sino que es algo que está muy cercano, está en el corazón del hombre. Es que Dios está en el corazón del hombre. Lo que pasa es que el hombre a veces hace desalojo y saca al Señor de, de su corazón. ¿Por q u e vemos tantos males hoy día? ¿Por qué vemos aún en nuestra patria que se traiciona la fe, la esperanza cristiana, que se busca caminos que no corresponden? Sencillamente porque el corazón del hombre se vació de Dios, no lo quiere tener, le molesta. Es decir, siente como que Dios le priva de una libertad que quisiera tener para hacer lo que Él quiere. Y. No actúa entonces de acuerdo a eso que Dios le está pidiendo. Por eso el llamado de esta primera lectura es un llamado fuerte para que miremos bien, sin ponernos a mirar y juzgar al otro, sino nosotros mismos, si realmente lo aceptamos al Señor en nuestro corazón. Si no hay de alguna manera algunos desalojos, si no hay de alguna manera un decir, Señor, sí, te quiero, pero no te metas tanto en mi vivir, deja que yo haga. ¿Eh? Creo que es para hacer un lindo examen de conciencia, un mirarnos bien en esa presencia de ese Dios que nos habla, que nos l l a m a la verdad, que nos. Enseña un camino y un camino que tenemos que seguir con fidelidad siempre. Y el texto del Evangelio nos pone esa pregunta del doctor de la ley. Dice Lucas: Para ponerlo a prueba, ¿qué tengo que heredar, hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde con otra pregunta: Porque si sos doctor de la ley t e n é s que saber. Tenés que saber qué es lo que está escrito. Y entonces le dice: ¿Y qué es lo que está escrito? Y seguramente el doctor de la ley, habiendo ya escuchado que Jesús dijo esto, cuando le preguntaron acerca de cuál es el principal mandamiento, él repite: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a sí mismo. Y Jesús entonces le dice: Respondiste exactamente. Ahora lo que tiene que hacer es ponerlo en práctica. Realmente, ¿cómo nos tiene que tocar eso? ¿Cuántas veces las leyes las conocemos, pero las ponemos en práctica? ¿Las vivimos? ¿Es algo de nuestro interés? Y el doctor de la ley quiere justificar su. Actuación y por eso pregunta: ¿Y quién es mi prójimo? Y esa parte, bueno, la conocemos bastante bien en la parábola del buen samaritano. Y Jesús lo pone a, al doctor de la ley frente a un cuestionamiento: tenés que preguntarte, no quién es mi prójimo, sino de quién te haces prójimo. ¿De quién, ¿Ante quién realmente te l l e g a s y estás con él? Y por eso, al hacerle la pregunta final, Jesús le dice: ¿Quién se comportó como prójimo de esa persona? Y el doctor de la ley le dice: El que hizo el bien, la caridad con él. Y Jesús dice: Vete y haz tú lo mismo. El Señor nos está diciendo entonces que tenemos que. Ir y hacer. Pero leyendo esto, reflexionándolo, encontramos algo que nos hace pensar mucho: que es el cumplimiento de los mandamientos. ¿Y cómo tenemos que cumplirlo? ¿Cómo tenemos que hacer para que esos mandamientos se encarnen en nosotros? ¿Cómo? Para que esos mandamientos sean para nosotros un verdadero encuentro con Cristo y una respuesta generosa al amor que Él nos tiene. Y entonces volvemos a la contestación del doctor: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Después. Viene lo otro y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero lo esencial, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Lo cual quiere decir que Jesús, cuando se nos está revelando, nos está diciendo que nosotros no podemos decentrar s nuestro amor, ni siquiera para centrarlo en el prójimo. Nuestro amor tiene que estar centrado en Dios. Y tiene que ser totalmente para Dios. Toda nuestra fuerza, todas nuestras energías, todo nuestro ser tiene que estar y llevarnos al amor de Dios. Quizás nos cuestionemos, y el prójimo es que no compartimos con Dios. A Dios le damos todo. Pero Dios es el que nos da a nosotros. Y Dios es el que pone el amor en nosotros. Y nosotros, entonces, en ese amor que Dios nos está poniendo, no solo a mí, sino a cada una de las demás personas, de todos mis prójimos, ¿eh? Dios está ahí manifestando el amor. Y hace de que yo participe de ese amor. Y hace que yo sienta de que así como yo soy amado, Son amados todos los demás hermanos. Todos han sido puestos ante ese amor de Dios. Y por eso nosotros tenemos que sentir ese llamado al amor de Dios, vivirlo intensamente, hacer que el Señor sea realmente ese centro de nuestra vida, para que desde ahí se irradie nuestro amor al prójimo. Nos equivocaríamos si queremos compartir un poco de amor a Dios. Y Un poco de amor al prójimo, ¿Por qué? porque é p o r q u le negaríamos a Dios algo que le pertenece y nosotros tenemos que darle y darle todo nuestro amor, pero en ese amor, sí. Entonces, sentirnos amados y sentir que, como soy amado, son amados y por eso participamos y nos ayudamos mutuamente en nuestro caminar cristiano. o Por eso. El lema, cuando nos dice encuentro con Cristo, encuentro con los hermanos, nos está diciendo de que tenemos que tener ese verdadero encuentro de amor con el Señor, un encuentro real, comprometido, un encuentro que haga de que desaparezcan nosotros todas las demás cosas, para que precisamente ese encuentro haga que tengamos el verdadero encuentro Con el hermano. Que el Señor entonces nos ayude para que vayamos realizando esto. Nuestra vida de cristianos tiene que caminar siempre por este lado. Y este modo de vivir es el que entendió San Francisco y por eso inculcó tanto la fraternidad. Por eso inculcó tanto el que nos sintamos hermanos entre todos y que nos sintamos hermanos de toda la creación. Porque todo viene de la mano de Dios, todo es obra del Señor, y eso que el Señor ha hecho es para nuestro bien, y entonces tenemos que saber valorarlo, saber enriquecerlo. Que el Señor entonces nos ayude con su gracia, y que María Santísima, que está puesta frente a nosotros como madre, como modelo, como intercesora. Nos ayude en ese nuestro caminar y nos lleve de la mano al encuentro con Cristo. Y en ese encuentro con Cristo, nos lleve de la mano al encuentro con los hermanos, nos lleve de la mano al encuentro con todos, para que todos nos sintamos unidos en comunidad, todos sintamos de que estamos haciendo un solo corazón y un solo espíritu en Dios nuestro Señor. Que ella, nuestra madre, entonces. ...esté acompañándonos en cada uno de los pasos que vamos dando.